Inmortaliza cuando se la justicia nadie borra tu sonrisa Dano Dan fuerza que tu luz nos guía tu estamos luchando como vos lo harías y esto no se para tu justicia Dan -o Dan -o fuerza que tu luz nos guía -o la voz porque somos estamos luchando como vos lo harías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 Los muros estarán presentes en el futuro. nos que tu por Estamos luchando <speaking> como morovaría. Esto no se parece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 Nos vemos en esa y que viva la música.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 fronteras hacia San Diegogo al fin llegó se llama Elizabeth es el salvador lo que quedó de ella se junto con su familia lo que quedó de ella un abrazo recibió lo que quedó de ella un año nuevo festejó lo que quedó de ella lo empujaron en un avión gracias a un soónn sentado en un balcón en unsllón con monero mirando como todo se quema. Centenario. Día de la raza, un nuevo aniversario, el primer genocidio que hubo en estos lados imposible juntar. Agua con aceite, el mundo es una grieta, no resiste ningún puente. Y ahí está el huevo, sentado en un baile, no sigan mirando ni todos mi antopamo. Creer que todo el mundo está pendiente de lo nuestro, ansiedad, paranoia, síndrome de estocolmo, victoriana, los chorros que otra vez se llevan todo. ¿Por qué se quedó con el dinero que gasté? El gallo estampillas en mi libreta de ahorro. ¿Y a dónde está el ladrón? Sentado en un marco, y así se compone, cómo no, se quema. De de quita 400 mil millones de venenosos. Hay quienes se envenenan lo que entra por la boca Hay quienes envenenan lo que entra por la mente Hay quienes envenenan por el desdal nuestra todo Hay quienes se envenenan mano presidente Y aquel se hizo sentado en un balcón en un sillón solo come y el resto se muere sin saber por qué tantos años votando y casi nunca resultó nos piden los votos pero nunca perdón y así será el traidor sentado en un balcón en un silencio mon ironía no como todo se queman pasado la máquina el púmetro al rojo está una y lo bajo un la gente de mierda que siempre odió a pobres enfermos y viejos hoy un de noviembre viene desde 2020 vivís 100 años pero hoy soy 9 estoy en mi balcón sentado en un sillón con la nieve y un como todo se quema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 Oh my oh de glicerol sodio, sulfato ferroso, almidón modificado, citrato de sodio, fosfato harina enriquecida fosfato bisódico propil, galato, clorofilina cúptica, espartame hacer su fame ah. proteínas lácticas concentradas glucomato monosódico sorbato de potasio gluconorita glu Extracto seco, libre de cloruro maltodextrina, alta fructosa Disódico, cálcico, palmito de retinol Cultivo láctico, guanidato de sodio Fenilalanina Regulador de acides con ácido cítrico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 Monocálcico bicarbonato de amonio, todo libre de gluten, ¿eh? ah, Endulcorante, acidulante, secuestrante, gelificante, colorante, aromatizante, saborizante, estabilizante, mejorante, espesante, emocionante. Insaturadas, monoinsaturadas, polisaturadas, grasas trans, grasas totales.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 vamos a escuchar a, vamos a escuchar un mensaje que me mandaron y que yo leo ¿no? eh, Andrea Benardi que dice que eh, le recuerda a Somos los Orozco pero este necesita subtítulo porque no se saben eh, para los que no saben que son médicos eh, en relación al, al último tema alimentación de León Gieco eh, Bueno, eh, Kelmis dice... ...elevo un sentimiento de amparo... ...protección y esperanza... ...para los amigos de Etiopía... ...que buscan familiares... ...entre los escombros... ...de Etiopía y de... de Turquía, ¿no?... ...terrible... ...el, el terremoto que hubo... Eh, ...Leonora Aubel... ...escuchando este programa... ...dice... ...con esta calor... ...me quemó la, la azotea... Eh, ...desde Buenos Aires... Eh, Diana Tobar, la cantante cartagenera... Eh, eh, ...bueno, un saludo y manda un tema... ...que seguramente lo escucharemos... ...y lo compartiremos la semana próxima, ¿sí? Andrea Chulac, escuchando... Eh, ...desde Mar del Plata, Genia también... ...y dice que... Este, eh, ...seguimos acompañando, nos volvemos a encontrar... Justicia por Lucía, por Lucía Pérez aquí en Mar del Plata. Silvia Catino desde Mar del Plata. Matías eh, desde Santa Fe dice eh, de locales rock. Qué bien que suenan, ¿no? La rompen. Eh, bueno, Susana Gast desde algún lugar de Colombia. Supongo que en Medellín o en no sé dónde está. ...pero eh, Lucas Rodríguez Llanea... ...escuchando la otra oreja... ...Norma Moyo desde Buenos Aires... ...Laura... Eh, ...Laura de la Plaza de Mayo... ...que está yendo con Norita Cortiñas... Eh, ...para abordar el vuelo... ...que la lleva a Bariloche... ...a estar presente y supervisar... ...la mesa de diálogo entre el Gobierno Nacional... ...y las comunidades mapuche... ...es el último intento... ...para evitar el juicio... ...y por evitar tantos presos... ...y sangre... Marian desde Mar del Plata, vea eh, también que nos vimos el otro día en el Atlanticazo. Eh, Carlín Abad, este, abrazos. Raúl González, bibliotecario de Buenos Aires. Meli Roldán, escuchando. Isa, por supuesto. Buen inicio de cambio de horario, dice Isa. Eh, Ami, dice presente. Eh, Gabriela Graciela de, eh, desde Buenos Aires Tati Almeida también escuchando el programa eh, Tomás Mullins eh, dice muy bueno el programa Fernando López Tomás Mullins, un profesor de educación física fuimos compañeros en una escuela en Buenos Aires no, Fernando López de acá, desde de, de Mar del Plata Sandra desde Honduras eh, Sergio Sergio desde Montevideo dice saludos de Joaquín y de Felipe eh, gracias, abrazos eh, Vanessa eh, desde acá desde Mar del Plata eh, Diana desde Medellín en Colombia también escuchando este programa hay muchos muchos eh, muchos mensajes eh, eh, bueno y ahí tenemos mensajes de Rubén Américo Rodríguez Y de José Martín Lunar Serrano, que no sé de dónde son, pero que escriben al Facebook del programa, de La Otra Oreja, donde ahí no solamente está el anuncio del programa, sino, pasado este programa, está grabado. Y lo puedes escuchar cuando quieras. Además de las 149 radios que remiten este programa. Bueno, y, y seguimos escuchando... La otra oreja, dale. Por favor, poner un poquito de música? Eh, bueno, Río, está bien, está bien, vos tenés razón, ¿no? Entonces, ¿terminamos con León Gieco? Ahí está. León Gieco y nada menos que con Lila Downs, que está aquí por Argentina. León Gieco y Lila Downs nos cantan soles y flores por la otra oreja las cosas que están muy mal que hieren y lastiman se aprenden en un rato Cosas que están Muy bien Que alegran Y sanan Les cuesta Bajar del tren Que pasa Dos clases De personas hay Las que piden Y las que dan Las que hacen Y las que Nunca hacen nada Cuánto dinero ganan Los que viven de la muerte La tierra de paz Es cara Como drogas Como armas Si se mudan los vientos Que se llevan los días Violentos Dos clases de tristeza sal De canción y de llanto Las clavadas al alma Y las de lágrima Y pájaros Guitarra El lucero del cielo Dio su brillo a mis pies Lo oscuro se fue ayer que llegan a destino oreja latinoamericana y recibimos más saludos de, por ejemplo de Citlali desde México y de um, Rocío, desde Guanajuato bueno eh, están ahí los saludos, y está también el saludo de la Patagonia ¿sí? de um, de Carmen Capdevila, desde Neuquén, desde la Patagonia Rebelde. Bueno, y, y estamos entrando a la época de carnaval y seguramente eh, invitaremos a, a Pablo Martínez, que ya hemos pasado algunas murgas con él. Y ahora vamos a pasar a otra murga, una, un coro uruguayo, eh, Aracalacana, Pero con una subversión de la marcha de la bronca de Miguel Cantilo y Jorge Dúrez, de Pedro y Pablo. Escuchamos a Aracalacana? ¡Bronca de la brava de la mía! ¡Bronca! ¡Bronca que se puede! vina y con el debato te entrará fiante bronca porque está prohibido todo hasta lo que haré de cualquier modo bronca porque no se paga fianza si nos encarrocelan la esperanza En dos. culpa de su afán de conquistar se por la fuerza por la explotación bronca pues entonces cuando quiere que me corte el sin pelo sin razón es mejor tener el pelo libre que la libertad Sin și si, sin bomba también desde algún lugar próximo a Montevideo nos escribe Majo diciendo ¿Y para cuándo Mochi? Bueno ya, ya ya vendrá, ya vendrá Mochi aquí a, a, a al programa, ¿no? A la otra oreja. Eh, sí. Bueno, eh, vamos a escuchar ahora a un, a un poeta, un cantante, un orquestador eh, Un artista performance eh, Un tipo bárbaro, muy creativo eh, cursó en Rosario, en la Argentina Nos referimos a Pablo Dacal que en, el, que en uno de los discos de Abush no le va a gustar esa producción que hicimos en FM La Tribu hace como 15 años nos cantó No podrán matarme Dos, uno dos, tres, cuatro No podrán matarme, Pablo Dacal Por la otra oreja puedes herirme, amarme Lograrás matarme Nunca podrás matarme Abrir el mundo tratarme como a un perro nunca lograrás matarme Nunca podrás matarme Los caminos que veo conducen al bosque A pesar de la noche nunca lograrás nunca lograrás matarme Nunca podrás Nunca lograrás morir A menos que consigas matarme Guardo en mi placar El disfraz de Romeo Salgo a caminar, a olvidar Que te estoy perdiendo Nunca lograrás matarme Nunca lograrás morir que consigas matarme Todos los caminos que veo conducen al bosque Nunca lograrás matarme Nunca lograrás morir a menos que consigas matarme no lograrás matarme a menos que consigas escuchamos ahora una versión del necio nada más y nada menos que Lisandro Aristimunio junto con Rally Barrio Nuevo el necio de Silvio Rodríguez por la otra oreja para no ser de mí con los pedazos para salvarme entre únicos e impares para cederme a un lugar en su parnazo Para darme un rinconcito en sus altares, me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme, me vienen a convidar a tanta mierda, yo no sé lo que es el destino. Qué será divino Yo me muero como viví Yo me muero como viví Yo me muero como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 Yo partiré soñando travesuras, acaso multiplicar pares y veces, yo no sé lo que es el destino, caminando fui lo que fui, haya Dios que será divino, yo me muero como Yo me muero como viví Yo me muero como Cuando la revolución se venga abajo que machacará mis manos y mi boca que me arrancarán los ojos y el badjo será que la necedad parió conmigo la neceda de lo que hoy resulta necio la neceda de asumir al enemigo, la neceda de vivir sin tener precios Yo no sé lo que es el destino Caminando fui lo que fui Hacia Dios que será divino Yo me muero como vivir Yo me muero como Yo me muero como ¿Lo podés decir de forma más suave, Lara, por favor? Te dije que se termina el programa. No, no, un poquito más suave, por favor. Yo te trato bien, ¿no? Está bien. Presenté una subversión de hasta siempre. Bien, listo. Listo, ahí me gusta más. Eh, bueno, y saludamos también a Guillermo, que está escuchando La Otra Oreja, desde una nueva locación. Eh, Bueno, este, a Gabriela que no escucha el programa también la saludamos, ¿no? Esta de empezó su viaje. Bueno, eh, a ver, eh, vamos a escuchar una versión que viene de Finlandia, que nos lo recomendó el sueco, un ex tenido muy querido que vimos en la en la Plaza de Mayo el, el jueves pasado, en la Ronda de las Madres, línea fundadora. Y ahí él me explicó, porque me había mandado dos, dos versiones, una en Suez, de, de una sueca, de un sueco, y ahora me mandó de una finlandesa, que se llama Aria Saimonja, eh, que vamos a pasar a algunos temas de ella, porque dice que el exilio eh, de los latinoamericanos eh, bueno ha hecho que... Mmm, ha hecho que se, se escuche por allá las canciones latinoamericanas, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces Aria Salmonja. Hasta siempre. Hasta la victoria siempre. Cansa uno da eicos Sitä miestä joka kerran saapui kaukaa taistellakseen. Sorrettujen puolesta taas vaellat vuoristonteillä. Kuljet varjona metsissämme, niin moni jäi sinua kaipaamaan. Johtamme. Che Guevara Sinä tulit voittajana Santa Claran kaupunki Vapauttajaansa kansa Kasvaillat vuoriston teillä, kuljet varjona metsissämme, niin moni jäi sinua kaipaamaan johtajamme Che Guevara. kas voillasi Silmissäsi kevään valo Lipun kohotat ja sama Taistelemme voittoon asti Tas vaina vuoriston teille Kuljet varjona metsissämme niin moni Gei sinua kaipaman johtajamme čegvaro Der wehlus nüt lähteneyli taistele Fidel yhtyy tervehdukse. Asta simpre, comandant, crescă la vuoriston teile. Uliet varjona în pădurile noastre, nimmoi i-ai sinua cautăman, Otra oreja